Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Locución Natalia Tolava. Escuchanos todos los viernes de 19 a 21 por Cítrica Radio 88.5. Puesta en el aire Lucía Conde. los ojos conozco el camino de vuelta al mar yeah. Volver el viento en la cara Volver silencio montaña Volver la fresca del amanecer Volver los niños sus ojos Volver fins demà! Hola, buenas tardes a todos Buenas tardes, Lucía, Oscar Buenas tardes, ¿Cómo buenas vamos? tardes a todos Tanto tiempo sí, Bueno, estuve estuve con un Cuadro gripal tremebundo uh -huh. La semana pasada, así que era imposible Era impresentable <risa> <risa> Realmente claro. era impresentable Tengo algún que otro coletazo Todavía, ajá, pero ajá. pero Muchísimo mejor, ¿no? no tremenda, tremenda, tremenda uh -huh. estaba uh -huh. Viste cuando no podés ni hablar Sí eh, Sí. Bueno, no quiero no quiero ahondar en detalles, bueno. En realidad, pero bueno, claro, claro. los antibióticos me fueron curando y el, el quedarme guardada en sí, mi casa, claro, bueno, claro. esto claro. fue en bueno, este fue el motivo por el cual no vine, uh -huh. no vinimos y cada vez que nos pasa algo lo decimos con, con una sinceridad enorme, nos cuesta mucho, nos pone mal, a mí me pone mal, de mal humor, triste, sí, sí, sí. en realidad, y más si se trata de esto, por ejemplo, de sí, estar sí, enferma. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos, contentos, como siempre, uh -huh. para compartir con ustedes dos horas, ¿eh? dos horas, son Gracias. las 7 horas. 05 creo, ¿no? Uh -huh, exactamente, ahí. sí, sí, sí y Estamos juntos hasta las 21 horas 21 horas, horas sí, esto es Más Vale Magazine Y muchas cosas para decir, como siempre, ¿no? Eh, la realidad se supera día a día Ah, sí, Y noticias. acá estábamos nosotros eh, Tratando de descifrar algunas cosas, ¿no? Noticias, noticias de nuestra actualidad Y nuestra sí, realidad sí. De política, digamos uh -huh, uh -huh. En cuanto a la gestión actual en el poder ejecutivo, digamos, y además los temas judiciales también, sí, es como, sí, es como sí, una especie, sí. mira qué palabra voy a decir, a es ver. una especie de fárrago de Ajá, noticias claro, claro. que no para, claro. no para, realmente no para, por momentos es hasta... No sé si es exagerado, yo creo que no, es hasta asustante para mí, ¿no? La, la cantidad de cosas sí. que aparecen cotidianamente. Sí. Bueno, una de esas, Oscar, sí. eh, es esta cosa que se le ocurrió, tipo, nos caben dudas que la expresión manotazo de ahogado, Ajá. medida electoralista, sí. eh, apuro marketing, como uh -huh. dijo uno de los posibles precandidatos presidenciales Ajá. no caben dudas que se trata de esto en realidad que es una cortina de humo y hay tantas otras expresiones que podrían definir esto que son los 10 puntos ah, que sí, ha dado el, sí. se le sí. ocurrió al gobierno en realidad al uh -huh. poder ejecutivo nacional 10 puntos para convencer no sé sí. bien cómo nombrarlo si no es de esta manera para convencer Eh, una negociación con uh -huh. la oposición toda, dicen ellos ahora lo cierto es claro. que de toda no tiene nada, después vamos a ir de granado, oposición tampoco y de oposición tampoco, de oposición tampoco uh -huh. ¿no? No, bueno, los es, dos, dos quedan han pegado una especie de, de han dicho una, un no, un no, sí, espero que sea rotundo, ¿no? Porque yo comulgue con ellos, Ajá. pero porque me parece lo más digno y ético decir sí. que no a un, a una propuesta del manotazo de robado. ¿Cómo está ha sido Labaña, que es un precandidato Ajá. presidencial y Margarita Stolbizer, que no, no no no no no juega, digamos o no no está en carrera, me parece, pero Pero bueno, al menos ellos dos han dicho ya que no. Uh -huh. Y los que andan como de costumbre, sí. coqueteando, titubeando, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, uh -huh. son estos señores Urtubey, ah, el gobernador sí, sí, de, de la provincia de Salta, sí, claro. y Pichetto, el jefe uh -huh. de la bancada peronista en el Senado. Uh -huh. De todos modos, parece ser que no es así un sí rotundo, Oscar. ¿eh? Después vamos a ir hablando Ajá. un poco más en, en profundidad. Quizá, dale, dale. Eh, yo tengo algunas noticias, una que no es buena para nada, esto se supo hoy. Hay una encuesta, una, una ONG, que se llama Defendamos Buenos Aires, hizo una encuesta en el ámbito de la región metropolitana hay en lo que va del 2019 el ¿eh? 2019 primer trimestre sí. se fueron del país 9.200 jóvenes entre 18 y 35 años Ajá. éxodo esto me hace acordar al 2001 y si sí, bueno se van... el tiempo lo están diciendo claro, ¿no? claro sí, pero sí, va pasando sí. cada vez más cada vez más se van notando cada vez más se va haciendo cada vez más evidente claro eh, Y bueno, yo no sé hasta dónde puede llegar esto. Eh, claro, también hay que decir que se van los que pueden. Y esta noticia va a entrar de lleno hasta arreglar unas cositas tecnológicas que tenemos por acá dando vuelta. Eh, la nota dice esto, durante el primer trimestre del 2019 dejaron el país 9.200 jóvenes de entre 18 y 35 años. Esto que decía es una investigación de la ONG Defendamos Buenos Aires, realizada en el ámbito de la región metropolitana, dice la nota, a partir de los datos recopilados en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, pudimos establecer durante el primer trimestre 2019 que dejaron el país 9.200, 9200 personas en el solo del distrito AMBA, o sea, la zona de Gran Buenos Aires, es decir, la región más poblada también ¿no? de la República Argentina, Sí, eh, la ciudad y el conurbano. Ciudad y conurbano. Claro, claro. Hay gente también que no está en esta encuesta, que es del interior, que seguramente también se fue. ¿No? La encuesta aborda la problemática del empleo joven y señala que, por ejemplo, eh, 5000 comercios habían cerrado, lo que equivale a algo así como 20000 empleos, dice, el 80% son locales cerrados, empleaba jóvenes, dice también el informe. Estos eh, locales cerrados tenían como dotación un promedio de cuatro personas cada uno. Eh, preciso este trabajo y esto da más o menos esta, esta cantidad. Un propietario y tres dependientes, es lo que se calcula. Y dice también, según pudimos establecer en la encuesta mensual económica, el 80% de los comercios tenían dependientes de entre 18 y 35 años. Y bueno, también hay dueños de esa franja etaria. Eh, destacó este informe de Defendamos Buenos Aires. La mayoría de esas personas terminó sin trabajo, con un pequeño ahorro, por suerte, digo yo. Muchos optaron por buscar otro empleo o simplemente esperar a que lo peor de la recesión pase. Pero también otros tantos eligieron irse del país. Esto lo dice el titular, que se llama Javier Miglino. Según la encuesta, más del 97% de los entrevistados informó que el avión había sido el medio más elegido para abandonar el país Por supuesto, se fueron a Barcelona, Madrid, Valencia, Berlín, París, Roma, Nápoles, Nueva York, Los Ángeles, Sidney, Tel Aviv. Eh, estos son algo así como el 90% de los destinos elegidos. Dice también este informe, no se está produciendo como en otros tiempos, una llegada masiva de jóvenes argentinos a México, Brasil o Perú. No destinos latinoamericanos, sino directamente a Europa y Estados Unidos en los países del norte, Estados de, de la América del Norte, Canadá, Estados Unidos y hasta México. Tam, a México muchos tampoco van. y eh, Tiene que ver con que la situación en esos países tampoco es buena. ¿Mm? Esta encuesta se llevó a cabo, dice el informe, en 34 barrios de la capital y 49 barrios en la provincia de Buenos Aires, incluida la ciudad de La Plata. Abarcó tanto a padres como a abuelos y jóvenes a los efectos de recopilar información sobre la partida de parientes amigos durante enero, febrero y marzo del 19. Ahora acá hace, ya, me hace media ya hora. Por claro. eso es este es muy muy nueva, muy actual, digamos esta esta encuesta que está hablando de este principio de año yo no quisiera saber cómo llegamos a bueno, no, pero fin eso de, digo, año, ¿no? ni de, de año, es una impuesta de hace media hora sí. Digamos, sí. En sí, sí, sí, sí. más fresquita, más fresquita es imposible sí. no no le no les comenté a todos ustedes uh -huh. ni a vos bueno a vos si sí, Oscar uh -huh. de qué va hoy nuestro último bloque de esta primera adelántalo, hora adelántalo, adelántalo, que adelántalo. bueno lo teníamos pensado para la semana pasada uh -huh. que era el día fue o era, no me acuerdo que día pero uh -huh. hacía sí. apenas unos días que se había cumplido una fecha más de aquel 23 de abril de 1616 uh -huh. del cual en varias oportunidades en nuestros programas hemos hablado no recuerdo si en este puntualmente si en esta querida cítrica radio uh -huh. pero en alguna otra de las emisoras donde hemos estado, sí así que vamos a hablar de esto que es nada menos que el día del libro y del idioma ajá uh -huh. que es un día simbólico para... La literatura mundial, uh -huh. no exagero uh -huh. con decir la literatura del mundo Es un día simbólico el 23 de abril eh, A nadie o a ninguno de nosotros se nos escapa que es en esa fecha en la cual se inaugura siempre nuestra Feria Internacional sí, del sí, Libro sí. Y no es casual esta no, inauguración no, Sino no que casual, se debe claro. a este simbólico día eh, Para toda la literatura de nuestro mundo uh -huh. Que es el Día del Libro y del Idioma Bueno, de eso vamos a hablar Más vale Magazine, edición otoño Paisajes ocres, árboles deshojándose un ventarrón que te vuela la peluca, contala como quieras. Estamos con algunos problemas este, cibernéticos por acá sí. eh, Nos a... hemos cambiado de lugar sí, sí, Y sí. a mí este lugar me queda tan bajísimo tan bajito, tan uh -huh. bajito Y el micrófono me queda tan no alto, tan alto mira lo suelto y mirá donde se va Se va, si no, el mío ah. es bueno. bueno Ahí vienen este, a no socorrernos Ahí vienen sí. a socorrernos Sí, sí, sí este, ah, Lucía Conde, gracias Hay que ponerle un peso pues, muy un bien, contra... mira, no, Era no muy digamos. elemental contra... Muchas gracias <ríe> Lucía, muchísimas gracias bien. Bueno eh, Les quería comentar lo de los 10 puntos Que Ajá. el gobierno, el poder ejecutivo Ha elaborado así entre gallos y medias noches sí. eh, un paquete ellos lo llaman así, como para que impresione más sí, una sí, palabra sí, sí, sí, vale. eh, para eh, garantizar la estabilidad en este año electoral ajá, ajá. Sí, sí, sí, sí, bueno es decir eh, <risa> solo Pichetto, solo Pichetto sí. confirmó las conversaciones Massa insistió en que esto en la idea que anunció el lunes que en realidad es un un tema electoralista o con una franja medida electoral y que bueno no, no a, a lo masa oskar, ¿no? Que nunca tiene una de una sí. definición muy definida, sí. pero bueno, eh... nunca tiene una definición en general. No, no, no, no. no. Los dos puntos. No, no, escapan a generalidades como sí. suelen ser los discursos no, sí, claro. de los funcionarios actualmente y algunos eh, además de las generalidades son peligrosamente generales o amplios, lo cual es aún peor, ¿no? Uh -huh. Es decir, para decírtelo en sí. criollo, no dicen nada. nada. Bueno. Es un puro bla bla, Ajá. un puro palabrerío para llenar un poco el espacio y además llenar los medios, Oscar. ¿no? Claro. Llenar claro. los medios. Son 10 puntos. El primero, lograr y mantener el equilibrio fiscal. Wow. Sí, bueno. Ni el gobierno anterior, ni este gobierno han podido con eso No, no. Mantener un banco central... O sea, Disculpame, ¿no? Pero también es discutible el equilibrio fiscal desde el equilibrio luego, fiscal te habla de dos columnas debe haber más menos desde luego y esta gente, sobre todo este gobierno cree que eh, la educación y la seguridad son gastos ah, bueno, y esa columna sí. hay que empezar a recortar de hecho sí. ya lo han lo han hecho uf, desde hace te, un montón. Te olvidaste del otro gasto bueno enorme, sí, enorme, sí que sí, es la sí, salud. Sí, también, la salud. Eh, claro, digo, por ejemplo, claro. Es claro. enorme uh -huh. Bueno, después, a, eh, si querés eh, gozar o directamente largar una carcajada, hacerlo porque el segundo punto es mantener un banco central independiente <risa> que combata la inflación. Ajá. No, pero independiente por el, el club independiente <risa> me imagino. Porque no hay nada menos no, no, independiente no, no, que el Banco Central No, no, y nadie Ha podido nada, si alguien no ha podido no. Nada con la inflación, es este Banco este, Central Pero era una pavada este Lo que dijo Macri, se, se solucionaba rápido El tema de la inflación, esas cosas Escuchá este tercer otro. punto sí. Mayor integración al mundo La logramos, según ellos Pero necesitamos una mayor Mayor, mirá, por ahora nos saludan Y dice ahí va el boludo no, <risa> mirá, no, es ese, además, gastando... ¿Cómo se logra todo esto? Esto no es un plan político no, esto no, no es un paquete de medidas políticas uh -huh. estos son meros enunciados amplísimos, vagos sí. y generales sí. el quinto el cuarto, perdón consolidar la seguridad jurídica otra Ajá, vez, justamente, otra ¿no? vez de qué hablan, justamente. cómo, cuándo con quiénes, de sí, qué sí, manera se va a que cambiar a la mitad del gabinete el ministro de justicia, hablando mal de un juez este se encontraba se escucharon, se encontraron audios ah, de terrible. implicando un juez a otro, un testigo que venía coacheado, que le dijeron tenés que decir, toda esta gente que está manteniendo esto, está hablando de la seguridad jurídica. Claro, pero si además uno dice consolidar quiere decir que la tenemos, pero la debemos ahora claro. consolidar. Claro, hay que darle un poquito más de fuerza. El digamos, quinto, sí. creación de empleo con otra, otra carcajada. Ajá. Creación de empleo con cambios en la legislación laboral. Ah, bueno ojo, es un es decir eso. la flexibilidad y sí, maximización laboral claro. etcétera el sexto reducción de la carga impositiva a nivel nacional provincial Ajá. y municipal Esa sí que es electoralista me parece a mí ¿eh? porque ella digamos fuera de qué eh, de que los impuestos son altos yo creo que las tarifas de los servicios públicos son mucho peor Eso es mucho peor que eh, lo que te pueden cobrar, que si vienes alto, también es, es alto eso. Eh, bueno, en fin, todas estas, estas medidas a mí me hacen acordar eh, cuando ciertos periodistas, ciertos comunicadores dicen hay que tirar todos del mismo carro, hay que eh, cerrar la grieta porque todos estamos de acuerdo en lo mismo, todos queremos un país adelante, bla, bla, bla, bla. Eh, primero, no yo por lo menos hablo por mí. La grieta para mí va a seguir siendo grieta, yo hay gente con la que no estoy de acuerdo ni pretendo acercar posiciones. ¿Qué sé yo, este Macri, por ejemplo, no quiero ni estar cerca de Macri. Y no me molesta decirlo, ni me nada, no me causa nada. Eh, no, no quiero estar cerca de esa gente. O sea que la grieta va a seguir gritando, es histórico, esto, en fin. Pero esto me me hace acordar ese discurso de que todos tenemos que tirar para adelante porque es, es, tenemos un país donde tirás semillas y, y crece y podemos seguir adelante. en pos sí, de, bla, bla, bla, de bla, un bla, esfuerzo. ¿no? Y el, esfuerzo, digamos... siempre, obvio, sí, el esfuerzo siempre, obvio, el esfuerzo sí, siempre. Sí, si el esfuerzo lo hacemos nosotros, digamos, ¿no? Eso ya está clarísimo. Bueno, esto de la, de la carga... Muy no complicado con no, datos, sí, no te tengo... das problema, dale. No te esto de la carga impositiva es eh, la reducción sí, sí, de sí, carga sí. impositiva es realmente otra vez otro chiste uh -huh. porque todo esto ha crecido de una manera enorme, claro claro claro <coughs> bueno el, el siguiente otro chiste uh -huh. de mal gusto Consolidar el sistema previsional sostenible. Bueno, ahí está la trampa, eso es la trampa. ¿Por qué? Porque están eh, fogoneando, hace años ya, la derecha viene haciendo esto, que el sistema público de jubilación no se sostiene. En realidad lo que es un sistema solidario, nosotros que estamos trabajando le estamos pagando la jubilación a los que están jubilados, Ese digamos. Es gasto, eh. Que para esta gente es un gasto y no cierra nunca porque encima están pichecateando con que la gente grande llega a 90 años, 80 años, esta fenómeno eso te están diciendo indirectamente que pueden seguir trabajando, eh, no vamos a pagarle la jubilación esa que gente que puede trabajar, digamos, de acá 20 años puede pasar, pero ahora la gente que tiene 80, 60, 65, que es la jubilación de la mujer, no, ya no quiere trabajar más o ya no está en condiciones y el mercado laboral tampoco tiene lugar para darles cabida a toda esta gente por eso esto es una mentira porque también está la reforma jubilatoria detrás de esto ¿no? que cada uno se pague lo que pueda digamos exactamente, uh -huh. de manera privada particular obviamente, claro los últimos tres son a mi juicio los únicos que podría llegar a tener algún viso de realidad pero uh -huh. Uno dice consolidar el sistema federal, Ajá. también, es una expresión de deseos, sí, sí, bueno, sí. de todos modos las provincias están como bastante más autónomas ahora, de hecho es el motivo por el cual se han endeudado, ¿no? Claro, claro, cada una puede pedir préstamos. Eh, y salir al mercado a pedir préstamos y ahí les va, porque no tienen con qué pagar porque es, que, que es todo un círculo vicioso después le piden al Ejecutivo Nacional que los salve de la metida de pata en fin, un montón de cosas que eh, son eh, largas y tediosas pero el es... noveno es el asegurar el sistema estadístico que sea transparente, Ajá, esto bueno, es cierto sí, sí, lo bueno. han logrado muchísimo uh -huh. más sí, que el gobierno sí, anterior eso es cierto Eh, y el último es el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores estos que tienen mucho ah, miedo en sí. realidad ah. de que el próximo gobierno y mucho más si es sí. un gobierno populista, populista claro ocurriere no cumplir con estas claro, obligaciones claro. pero bueno, como me parece que queda claro Oscar uh -huh. es que son expresiones de deseos, generalidades, conceptos vacíos, meros enunciados no se trata de un paquete, no se trata de un paquete de medidas, no se trata de un de un programa para no, no, desarrollar no. de aquí hasta fin de año. No, lo dicen claramente, ¿no? Lo que ellos pretenden es tranquilizar o una mayor tranquilidad uh -huh. para llegar al mes de octubre de una sí, manera claro, mucho más claro. eh, conveniente para todos ellos, ¿no? Llevar tranquilidad en este uh -huh. año electoral sí. lo dicen con todas las letras sí, sí, sí, eso está clarísimo está clarísimo necesitan aire para por lo menos tratar de organizarse un poco mejor y afrontar las elecciones que vienen, pero bueno, esta gente es así eh, hay cosas que en esos puntos que a mi me, me, me asustan, la reforma laboral es una la jubilatoria Eh, no todo esto va a quedar en la nada. Y seguramente, acá. yo seguramente, Adem pero viste estas cosas van tirando a ver qué queda. Además eh? yo, me, yo me pregunto, ¿no? Si ellos eh, supongamos que la gestión de Cambiemos o como la llamen uh -huh. en la próxima en estas próximas elecciones ganare. Uh -huh. ¿Para qué necesitan a la oposición? Todos estos planteos tan tan vacíos de Ajá. contenido los van a hacer ellos que es lo que han dicho vamos a continuar con lo misma Ajá. con la misma línea política y económica pero mucho más apurado apurados sí, decir? <ríe> es decir sí, sí, con sí. el ajuste más rápido ese tema es ese audio para después <coughs> este es una entrevista de Vargas Llosa a Macri y ah, si sí. no ganaran si no yo ganan, creo que no van a ganar, o sea, creo que tienen miedo de no ganar <coughs> por eso están tratando de ampliar el, el, el arco de posibles votantes llamando a esta gente que dice oposición, en realidad son opos no, no sé si es oposición, el, este peronismo de derecha está mucho más cerca del... De peronismo federal Sí, bueno, sí, federal le dicen okay. Bueno, pero en el caso de que no ganara <coughs> sí, sí, sí, sí. en realidad... El, el, la, la agrupación política que sea la triunfadora Ajá. de estas elecciones va a hacer lo que quiere hacer, Obviamente, o sea que claro. es esto de pretender imponerles no. a los otros que ganaran uh -huh. estas medidas, sí. no, de, sí. de, de, es absurdo de todo punto de sí, vista sí, sí, tal cual tal cual En Más Vale Magazine No nos interesan los rankings No nos interesan los 40 principales La música que nos gusta Porque sí chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un eso, colegio a comer. Eso, A mí me angustia igualmente ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. Y antes tenía una calle de Barro que donde llovía. Puede salir, salir al colegio, colegio porque ahora el tiene el pavimento. pavimento decir Bien, bien. Eh, estamos escuchando recién el separadorcito. Este cuando dijeron, le preguntaron a este programa que se, se cree, se supone de entrevistas. A Macri Por el tema de la, de la sopa Y de los chicos que no comen Y Macri dijo que hizo sí, Viviana, Canosa. Sí, Viviana Canosa Ay, sí. Yo escuché el, unos fragmentos nada escuché. Más. bueno Eso que escuchamos recién Es esto que decía que bueno Pero estamos haciendo pavimento sí, sí. Y otra de las cosas que dijo por ahí Que me, me, me molesta particularmente La gente estaba viviendo en la mierda porque no tenía cloacas, es mentira viejo, no sabes lo que es la pobreza vos no. yo tuve sin cloaca un montón de años y no vivía entre la mierda ¿eh? la mierda no, pasaba no. Se, para el que no sabe o no entiende, la mierda iba a un pozo, el pozo ciego que uno tenía que llamar al camión atmosférico que te deja un olor en la casa, entraba con madre, máquina, no, no, no vivíamos en la mierda, madre. No vive en cloaca, le en tortuaz. Por eso, no, entonces sí. es una estupidez lo que dice, bueno, de las que habla también de lo que no sabe, habla de lo que no entiende. No no no no, no es no es claro con las cosas, y ¿sí? es evidente que Nos, no conoce no la hablar, no conoce, aparte no conoce la pobreza. No conoce los problemas, no le importa, y tan mucho menos solucionarlos, ¿no? Es así, me parece. Eh, a mí yo le presté atención, aparte del el contenido, que siempre es más o menos el mismo, sí. vuelvo a decir, con contenidos vacíos, generalidades, uh -huh. y siempre eh, mostrando la hilacha del desprecio de clase sí, que tiene... Tengo él y tantos otros funcionarios actuales, uh -huh. pero bueno, yo le presté un poco atención a su movimiento corporal y a su gestualidad y en estos dos ajá, que es que ajá. vi de esa entrevista que le hizo Viviana Canosa Sí Eh, me llamó la atención, Oscar, me, me, me llamó la atención e incluso me, hasta me preocupó la gestualidad y la inquietud corporal que manifestaba Ajá. o que expresaba el presidente de la nación, pero bueno haya él sí. sí no sé dios mejor tendrá algún problema de salud como viste que también está enfermo una buena idea sí exactamente sí es sí, eso que estamos eh, viendo recién también sí, uh -huh. solicitó ante el consejo de la magistratura una licencia por 15 días uh -huh. lo va a reemplazar el el doctor Ariel Lijo uh -huh. Y según informó Berbisky, ¿no? En el destape radio En un programa sí. El juez padece una enfermedad Y parece ser que es una enfermedad seria Ajá, ajá eh, Dijo Berbisky Textualmente en Comodoro Pi Es un secreto a voces Que la enfermedad de Bonadio Es un problema grave Le hicieron una resonancia magnética En el Fleni uh -huh. Y tiene un tumor en el cerebelo De pronóstico reservado Epa dijo verbiski uh -huh. uh -huh. eh, bueno creo que no hace falta eh, presentarlo a ver a Mondío ¿no? no. pero bueno digamos no. por lo menos hacía grandes rasgos es el juez que ordenó el procesamiento de la exre presidenta Cristina Fernández uh -huh. como presunta jefa de una asociación ilícita en el marco de esta mal llamada causa de los cuadernos que hay quienes le han puesto la causa de las fotocopias, fotocopias de exactamente, sí sí, sí, sí, sí, Bueno, además de esta sí. de este cargo de ser la jefa de esa asociación ilícita de esa causa uh -huh. también la acusa de llevar adelante otras causas Ajá. judiciales sí, sí. Eh, que bueno son de lo más variadas y hay algunas son hasta de lo más graciosas que <risa> diría y están buscando o, todo lo que pueda ¿no? Sí. si alguna vez el olvidó de pagar la luz y si alguna vez pateó algún perro y <risa> así esto claro. y así todo ¿no? ¿Vos te acordás de aquel tema de los jueces de la servilleta? sí claro, ¿Sí? corach Coracho. sí, sí, sí. Bueno, ministro del interior, de qué? Carlos Monadía era uno estaba de ellos estaba en la, ¿no? la, la servilleta sí. anotado, estaba en nombre, un, sí, exactamente claro, claro, claro. Ahí. es un juez de la servilleta, uh -huh. digo para que lo recordemos sí. esto que tiene este poder casi omnímodo uh -huh. 21 años después ¿sabes? este hombre fue no. el que le pegó eh, un par de tiros a alguien del ¿no? mismo Monadío Sí, sí. Bueno, pues digo, ¿no? si, si es de interés de nuestros oyentes <risa> y nuestro, si querés la semana que viene traemos Dale. algo algo así como una recén histórica sí. de quién es sí, Don Arío. Sí, podría ser, porque te, hablamos muchas veces. de mucho Exactamente. Veces. Hablamos bastante de él y tiramos así eh, cosas por separado en distintos distintos programas, pero me estaría bueno hacer una completa, sola, sí. de él. Sobre este, él, ¿no? Porque sí, tiene sí, tantas, sí. tantas denuncias sí. sobre él. Uh -huh. Su haber en realidad eh, que de verdad es, es no sé resulta como increíble ¿no? que además un juez con todo y este background sí, que tiene, claro, claro. Eh, esté en la en el estrellato máximo de la justicia actual tratando de eh, encarcelar por todos los medios sabidos y por sí, haber, sí, con sí. pruebas, sin, sin pruebas prueba, claro. si llueve no llueve si cae granizo no cae granizo uh -huh. a la expresidenta de la nación uh -huh. Cristina Fernández, sí. es increíble pero bueno, sí, sí, tal cual. en nuestro país se ve que estas cosas se dan. se dan y hay otros países donde también se dan cosas uh -huh. extrañas ¿Ah, sí? la semana pasada en Ucrania se eligió un presidente que es un humorista no, no hizo nunca carrera política, Zelensky, Zelensky, Zelensky, Zelensky obtuvo el 73% de los votos en Ucrania. ¿Cuánto? 73%. Bueno, nosotros lo tuvimos ahí, ahí, ahí, ahí, a, a, al cómico de Mirachi. Bueno, de Miguel Densel, claro, parte. claro. No había olvidado el nombre. Miguel claro, Densel, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, este hombre es actor y comediante, participa en una serie que interpretaba, mira a un profesor de historia que inesperadamente eh, lo eh, elegían eh, presidente. Es cierto, una pantomima, una cosa graciosa, había vi algún videito, es gracioso, eso sí, es gracioso. Y se transformó en el nuevo presidente de Ucrania, hay un problema, Ucrania tiene tensiones fuertes con Rusia. ¿Qué dijo él como para aliviar este, los mercados? O sea, nunca los decepcionaré. Jejeje. <risa> y todas las generalidades que dicen en el mundo, claro falta que diga síganme no las voy a defraudar desde su comando de campaña este hombre hizo muy pocas muy pocas eh, actos políticos, actos políticos no hacía se viralizó en las redes, usó muy bien las redes como este gobierno me hace acordar mucho de este gobierno eh, tuvo mucha presencia con los jóvenes Y él por ahí decía, aunque todavía no soy presidente oficialmente como ciudadano de Ucrania, puedo decir a todos los países postsoviéticos, mirad, no, todo es posible. Y me sigo acordando de una gente de por acá. Claro. Todo es posible. Bueno, no somos unos, no somos <risas> únicos en el planeta, esto raros lobos, sino claro. sería no, demasiado no, no. no, muy muy no, no, no. Claro. El anterior eh, presidente Poroshenko admitió su derrota en un discurso donde bueno, señaló que son claros los resultados, en fin. Eh, eh, fue dicen eh, que la campaña de Zelensky fue una campaña como si fuera un espectáculo, el tipo había llegado a la presidencia a eh, gracias a este este paso de comedia que hacía que hacía de presidente casualmente eh, debido a su nula experiencia política se ha hecho asesor por reformistas asesorár digoo por reformistas pro occidentales en medio de las negociaciones de paz con rusia por los conflictos bélicos al este de ucrania los eh, entre otras cosas que saqué de otros lugares eh, los ucranianos son los que tienen el menor salario de toda europa el menor salario son los ucranianos, el show de Selenky se llama Servidor del Pueblo, interpreta por supuesto... El show hombre, cómico que claro, hace... Claro, un nombre común transformado en presidente, y bueno, es este bueno, muy aceptado hizo, entre se, hizo realidad, la se hizo realidad, sí, sí, sí, pasó a ser... El tema es que, que no termine como comedia, ¿no? ¿Cómo es el dicho ese? Eh, no sé. eh, empieza como como comedia y termina como tragedia. Ah, no lo conocía. Bueno, sí, es algo así. No me acuerdo bien, pensé que lo sabía. Así. No, no, bueno, no. Eh, no. Los, como, Pero... como que las segundas partes terminan siendo comedia. Eh, de las comedias terminan siendo tragedias claro Es otra más de la, de este mundo que tenemos nosotros No, no, el mundo viene viene de mal en peor sí, Esto claro. es cierto, sí, claro. ¿no? eh, todo lo que pasó en Venezuela también uh -huh. acá, Es, es uh -huh. como un nivel de, de, de, de atropello a todo Un nivel de cinismo mayúsculo sí, de sí. cada uno de los discursos La actitud de nuestro gobierno fue casi... Al primer minuto de haberse enterado de esta situación eh, caótica que vivió Venezuela, ya salió un, un comunicado, un tweet no uh -huh. sé, del Ministerio de Relaciones Exteriores apoyando con todo sí. con todo al pueblo venezolano y a Guayro, eso. Guaidó eso Guaidó Claro el defensor bueno. de la libertad y falta la capa y la S en el pecho y ya está Y es Superman Claro claro claro, claro, claro. Es morochito igual ¿eh? sí, Superman eso Superman dio latinoamericano Era rubio claro, claro, claro. más ardio Eh, bueno, y Bolsonaro que no sé quién le pidió una opinión ah, ¿no? francamente, sí, no sé quién le pidió sí, una no, opinión no, no, no importa, no importa bueno, dijo que insiste, insiste una vez más en que Argentina podría llegar a ser Venezuela no exactamente eh, esto es sí, sí, sí, eh, delicado porque vino, ha dicho nada menos que Bolsonaro, claro, Bolsonaro ¿no? vino claro. a apoyar al presidente también ¿eh? Ahora, está apoyando, menos mal que está apoyando a Macri, a Macri. Sí. ¿por qué corre este riesgo la Argentina? y porque puede venir el populismo, claro, puede ah. puede caer el populismo y lo dice este hombre que yo justo tenía una nota para traer. Eh, había una búsqueda de desaparecidas en Brasil. El presidente este presidente Bolsonaro reivindicó una dictadura militar de Brasil desde el 64 al 85 y había un, una serie de eh, ONG que estaban tratando de encontrar los cuerpos enterrados, los NN que habían desaparecido. Con el, ...con el régimen militar... ...hay hay 100, 1047 cajas con huesos... ...en fosas comunes Ay, de un cementerio no, de San no, Pablo... No, no, no, ...informó no, la prensa... No, ...el diario no. del Estado de San Pablo... ...puso fin a la identificación... ...de desaparecidos de la dictadura... Eh, ...en este cementerio... ...el trabajo se había iniciado en 2014... ...por orden de la Justicia Federal... ...del Ministerio Público... ...con el apoyo de entonces gobierno Dilma Rousseff... ...populista, digamos, ¿no? Sí, ...hay sí. que acusarla de algo... Eh, fue destituida en el 2016 Bolsonaro también alcanzó con su decreto a los al grupo de forenses que trabaja en la identificación de los muertos en araguaya una región al norte del país escenario de la represión a una guerrilla que se levantó contra la dictadura mira lo que dijo este hombre quieren quieren busca tienen quién, quienes buscan huesos son los perros ese no, ese eh, es, es, es demasiado soberbio como Es una falta de respeto repugnante. El golpe de 64 de Brasil Instaló una dictadura Que según la Comisión de la Verdad De Brasil Hay más de 10.000 torturados 434 muertos Y 8.000 asesinados de las tribus indígenas Por las obras públicas De la Amazonas Que esa es otra Otra de las cuentas pendientes, eh, con todo el aval de la dictadura, los empresarios empezaron a meterse en el Amazonas. Y obviamente había gente viviendo. Me hace acordar también a la dictado a la dictadura, perdón, a la época de la conquista del desierto, bueno, saquen a todos esos esos indios, saquen los de acá, este y los sacaban matándolos, es así. Bueno, Bolsonaro terminó con eso. Es maravilloso eufemismo del desierto que los Sí, sí, conquista del ¿no? desierto. Claro. Bueno, lo que dijo este en Argumeno es quiénen bus quiénes bu no me sale buscan huesos son los perros quienes ¿Quiénes? ¿quiénes? quiénes quiénes quiénes sí sí eh... hay una una cosa que no me termina de salir Eh, es la verdad que es muy muy molesto eh, es algo molesto. el discurso y los distintos las distintas intervenciones de Bolsonaro uh -huh. en campaña y luego de la campaña sí. ya habiendo sido electo sí. a mí me producen verdaderamente uh -huh. un escozor y sí. me resultan repugnantes bueno, se, estos tipos son los que hablan eh, en contra de Maduro, en contra del populismo, en contra del de sí, eh, seguro izquierdo digamos. Sí, además es una intromisión directa y absoluta preguntó, en ¿no? la soberanía de otros países uh -huh. Pero bueno, él aseguró, entre estos disparates que, que estamos acostumbrados a escucharlo Que lo que nadie quiere es otra Venezuela más al sur en nuestro continente, claro. porque esto podría llegar a sí, pasar sí, sí. si aquí ganara Cristina Fernández de Kirchner no, Quirza. está pasando eh, con Macri no hay de desabastecimiento hay, eh, se compra... claro, pero aparte de eso yo lo que me quedé pensando cuando escucho porque más no es el único que ha no, dicho esto claro. no eh, hay otros eh, hay otros personajes que no, ni siquiera vale la pena nombrarlos, que han dicho que si ganara Cristina luego es el abismo, que si gana el populismo no sé, la Argentina no sé qué, que sí, si gana sí, Cristina sí, sí, sí. le va a pasar sí, sí. no sé qué, uh -huh. eh, en realidad yo lo que me quedé pensando es, en el caso de que Cristina sea la candidata uh -huh. a la presidencia de la nación, y en la segunda hipótesis, o suposición, mejor dicho, que ganare, uh -huh. eh, si esto sucediera, Oscar, uh -huh. sería gracias al voto popular, claro. ¿no? <risa> sería gracias sí, al sí, voto obvio, popular. Claro, claro. Si hay algo que define el ejercicio democrático, es Absolutamente y por excelencia El ejercicio del voto popular claro, claro. Con lo cual, si alguien llega a ser presidente en un eh, en Ejerciendo el derecho más básico uh -huh. de la democracia uh -huh. Que es votando ¿Cómo es que uno puede arrogarse el derecho uh -huh. Y la infamia de decir que esto sería el abismo? Es decir, para los que opinan así No hay que sostener la democracia Hay no. que volver a otro sistema de gobierno en el cual no se ejerza el derecho básico que es el votar. Sí, monarquías. O tiranías <risas> o dictaduras que América claro, toda, claro, sí, América sí, toda sí, sí, la sí, ha vivido. Sí, sí. Con lo cual, pero no sé si... Eh, quienes escuchan estas expresiones Piensan esto uh -huh. Yo me quedé pensando esto el otro día Si hay quienes dicen que si ganara Cristina Sería el abismo Y Cristina ganaría no por los tanques Ganaría por los votos sí, claro. Lo que hay que hacer es anular el derecho al sí. voto Si sí. Sí, Hay como, que anularlo. Sí, una especie de voto calificado también. Para ¿no? que no gane. esto que no saben nada, estos morochitos que no saben, van a pero votar sí, un populismo sí. que no vayan. proscribir a los candidatos claro. o los precandidatos que no son del agrado uh -huh. del actual oficialismo. Sí, pasó con Perón. Una ¿no? aberración, ¿no? una aberración. Sí. Arroro pueblito, duérmase feliz, que yo mientras tanto entrego el país. A estos nenes lindos les voy a cantar, para que se enteren cómo llegué acá. Había una vez un país hecho pedazos, con ñoquis vividores del Estado, y otras personas que se lavarían. papá. El caso es que ahora yo soy el presidente. Tengo grandes ideas que quiero compartir. Si ustedes me repiten el coro que les pido, Pichetí les regala un rico Chupetín. Si se puede rajar gobernar para los ricos si sí se puede si sí se puede rifar una nación si sí se puede matar de hambre un pueblo entero si sí se puede si sí se puede endeudarse hasta los huevos si sí se puede si sí se puede mentir todos los días si sí se puede cantar esta canción cantemos todo junto cantemos si sí se puede si no están convencidos va a venir un señor y es un policía y si no canta fuerte le da con un batón Un país de cuarta No se puede dar más vergüenza ajena No se puede tomarnos por idiotas No se puede robar la dignidad Si usted gana las elecciones nacionales a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como estaba? Voy a tratar de la misma dirección que estamos, lo más rápido posible. La creación artística se hace con sonidos, con colores, con formas, con movimientos... Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. Bueno, vamos a hablar de esta fecha que les comenté hace un, un rato, ya un rato uh -huh. largo, cuando recién comenzaba nuestro programa. Ahora son las 19 y 52, así que han pasado un poquito menos de 50 minutos. Y yo tosí un montón en sí, el medio, sí, así sí, que sí. les pido todas las disculpas. Espero que no me vuelva a pasar. con <risa> bueno, ese 23 de abril les decía que es un día simbólico, ¿sí? Porque... Eh, y es un día simbólico para la literatura mundial Es el día del libro y del idioma uh -huh. eh, Y tiene que ver porque ese día Con algunas diferencias por eh, distintos calendarios El gregoriano y el juliano Pero que sería casi una pequeñez uh -huh. eh, Esa diferencia Ese 23 de abril de 1616 Fue un día tremendo y por partida triple Oscar uh -huh. sí. triple no eh, porque fallecían nada menos que don Miguel de Cervantes Saavedra William Shakespeare cada uno en sus uh -huh. respectivos lugares uh -huh. y sus países y el Inca Garcilaso de la Vega nada menos tres enormes eh, escritores eh, de latitudes muy distintas Eh, el Inca y Miguel de Cervantes en castellano pero Shakespeare en inglés en distintas lenguas eh, una coincidencia que uno no podía dejar pasar realmente <risa> claro, y claro. la UNESCO no lo dejó pasar uh -huh, a este hecho uh -huh. y en el año 1996 este día fue elegido no como una fecha extremadamente simbólica para la, la literatura y para rendir homenaje al libro y a sus autores de los libros porque cada uno de estos enormes escritores tiene sus increíbles libros sí, sí, que claro, claro. no fueron los únicos pero bueno, don Miguel de Cervantes tiene nada menos que al... Al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha Shakespeare tiene tragedias de todo tipo Quizás la primera que surge es Hamlet claro, no claro, claro. Y el Inca Garcilaso eh, Tiene una serie de escritos que fueron los primeros testimonios eh, Se lo llamó Inca Garcilaso Porque bueno, era era alguien eh, mestizo ¿No? Ajá uh -huh su madre de origen incaico y su padre español eh, con lo cual esta fecha o esta coincidencia temporal no pudo eh, ser dejada de lado y la unesco la tomó y a partir de este año 1996 es el día mundial en el cual se homenajea al libro y a sus autores y en nuestro país comienza uh -huh. la, feria, la de... feria internacional del libro Empecemos por el Inca. Garcilaso fue un escritor e historiador peruano que nació en Cusco, una ciudad uh -huh. hermosísima peruana, en 1539 y murió en Córdoba, en la península ibérica, ese 23 uh -huh. de abril claro, de 1616. Claro. Fue el primer mestizo peruano. Biológico y espiritual de América Así se Ajá. lo nombraba Fue el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo eh, Estos son apenas Algunos de los, de los títulos uh -huh. O de los operativos Con los cuales se lo califica O se lo nombra A este cronista Porque eso era uh -huh. un cronista mestizo Y mayormente su obra se lo conoce por su obra Cumbre, que es Comentarios Reales de los Incas. Uh -huh. Esta fue publicada en el año 1609 eh, y luego fue vetada en los virreinatos de Perú y de Buenos Aires no por la corona española. Bueno, no es raro pensarlo porque la consideraron sediciosa y peligrosa claro, claro. a la obra debido al levantamiento de Tupac Amaru II, que fue el, la mayor rebelión anticolonial, ¿no? que hubo en el siglo 16 eh, eh, esto tuvo lugar en 1780 y este Tupac Amaru II o segundo, uh -huh. su nombre verdadero era José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿qué quiere decir Condorcanqui? quiere decir serpiente resplandeciente. <risa> Eh, bueno, esto es apenas Cuatro líneas sobre este enorme Inca Garcilaso Cervantes Falleció el 22 de abril uh -huh. Pero fue enterrado el 23 de abril De ese año, 1616 Sí, sí. Hay eh, ahí ahí Entre estos Entre Cervantes y Shakespeare Es que hay esta pequeña diferencia Debido a los calendarios Que se usaban en España Y en Inglaterra claro, claro. En Inglaterra regía el calendario Juliano Y en España El, eh, el gregoriano, gregoriano. Uh -huh. eh, Con lo cual Si trasplantamos La fecha de, de muerte De Shakespeare Al calendario español uh -huh. Habría muerto Un 3 de mayo Ay. Casualmente Ahí un 3 de mayo sí, sí. hoy es 3 de mayo hoy es 3 de, hoy es 3, sí, hoy es 3 de mayo de ese año 1616 eh, eh, ayer se lo llamaba o entre las tantas cosas que, que ha tenido como apelativos el bardo de Avon él uh -huh. nació en una pequeña ciudad ciudad bellísima que se llama Stratford-on-Avon Avon es el río Ajá. y Stratford es la ciudad, entonces es la ciudad sobre, sobre este río Avon, Ajá. Avon es como Avon, como sí, la marca Avon sí, en realidad sí. eh, y se lo, uno de los tantos apelativos es el bardo de Avon y bardo por si algunos lo hemos escuchado uh -huh. nombrar de esta manera, el bardo era el poeta de los antiguos celtas en edad, ¿no? Era como una especie de, de juglar, iba era un poeta oral, sí, en realidad, sí. y recitaba sus poemas en público, Ajá. los bardos Ajá, claro. celtas, claro. en realidad. Eh, Bueno, el, el objetivo de celebrar esta fecha en realidad es fomentar la lectura uh -huh, indudablemente uh -huh. eh, siempre decimos oscar o por lo menos yo lo pienso así que no es una no es algo sin importancia establecer una fecha en el calendario para determinadas circunstancias no, situaciones no. o eventos sí. eh, porque bueno ese 23 de abril es está dedicado, de está dedicado claro, a esto claro. y el objetivo, uno de los objetivos es fomentar la lectura uh -huh, ¿sí? uh -huh. fomentar también la industria editorial, que además sí, entre paréntesis, está digamos, está super caídísimo uh -huh, en nuestro país uh -huh. y también la protección Oscar, la protección de la propiedad intelectual, sí, intelectual claro, ¿sí? claro. de los derechos de autor, de autor sí, sí, casualmente sí. no y eh, en todos los años esta fecha eh, se celebra en distintas ciudades del uh -huh. mundo En el año 2001 fue en Madrid, luego en Alejandría, luego en Nueva Delhi, en amberes en Montreal En Buenos Aires fue en el año 2011 uh -huh. eh, En Atenas fue el año pasado eh, Y este año, en el 2019, es en una ciudad con un nombre muy raro Que es algo así como Yarjá que queda queda en los Emiratos claro, Árabes claro, Unidos, claro. digamos como para no dejarlos uh -huh. aparte, ¿no? Eh, ¿Qué es la lengua o qué es el uh -huh. idioma, Oscar? Porque lo que se celebra también es esto ¿no? Es el libro y el idioma uh -huh, claro. eh, Y es un sistema de comunicación Esto es lo primero y más básico que uno podría decir De comunicación verbal y gestual también sí, ¿no? sí, claro. Porque uno habla con los gestos de una determinada sociedad o comunidad humana eh, A nosotros, que somos hispanoparlantes uh -huh. Eh, prácticamente toda américa lo es excepto eh, brasil uh -huh. eh, y esos pequeños países de ahí de, Guayana. de las guayanas sí. eh, eh, nos nos auna este idioma que es el castellano ya hemos hablado sobre sí si, <coughs> si llamarlo castellano o español O bueno, español claro claro español no okay. sería que Sería más bien castellano. pero Así sí, claro, es. Claro. Sabés que la hablan a esta lengua más de 500 millones de personas uh -huh. en el mundo. Uh -huh. eh, con lo cual digo, merece ser reconocida, ¿no? Por supuesto. 500 por supuesto. millones de, de personas. Por eh, Y hasta acá voy a llegar porque voy a empezar uh -huh. a toser, sí, así que sí, me sí, van sí. a disculpar, tengo algunas que otras cositas para compartir, pero hasta acá llego. Uh -huh. Vamos a la tanda y después viene Julia, creo, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. Vamos con Pentatonix que es gente que <coughs> hace esta versión de Raúle y Olma con la boca. No es no es no su caso, pero hacen hasta lo que es el, el, la batería y la guitarra eléctrica todo con la boca, escúchenlo y después eso. Sí. <música> to